Por delante vamos a tener un día soleado, viento flojo y temperaturas sin cambios significativos. Alcanzaremos una máxima próxima a los 33 grados. Ahora la estación meteorológica de Telelch indica que tenemos 25,4 grados de temperatura. ...hoy es el Día Internacional del Orgullo... ...en muchos países el colectivo LGTBI Plus... ...reivindica sus derechos pisoteados... ...donde no funciona la democracia... ...y en ciudades como Elche... ...en la concentración convocada para esta tarde por Dimov... ...se pedirá que no se dé un paso atrás en sus conquistas... ...y lo harán ante el Ayuntamiento... ...porque temen que Vox impida avanzar... ...en las necesidades trans... ...pero el Partido Popular se ha apresurado... ...a dejar claro que no ha tenido ninguna imposición de Vox... ...por lo que ha programado una serie de actividades... para mostrar el compromiso con las reivindicaciones de este colectivo, solo que hemos visto cambios en el despliegue de la bandera arcoiris. Finalmente colgará de uno de los balcones de la fachada del ayuntamiento, no del principal, y en una de las rotondas también de entrada a la ciudad ...onde hará el arco iris... ...por la mañana se esperan los actos institucionales... ...y por la tarde a partir de las siete y media... ...la concentración del colectivo en la Plaza de Baix... ...convocada por DIMUF... ...una asociación eh, cuyo secretario, Iván Jiménez... ...lo tenemos a continuación... ...muy buenos días Iván... ...buenos días María, encantado de estar con vosotros... ...pues esta tarde, ¿qué vais a reivindicar?... Pues La reivindicación de esta tarde se centrará sobre todo en dejar claro que no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Ya estamos viendo eh, discursos de líderes nacionales que amenazan con derogar la ley trans. Creo que todos hemos visto también esa eh, pancarta de la vergüenza que colgaba Vox hace unos días, ¿no? en la que directamente tiraba la papelera eh, al colectivo LGTBI, al colectivo feminista y a muchos otros. ¿no? Entonces, Esta tarde, más que nunca, creo que tenemos que reivindicar el seguir con esta lucha, seguir avanzando en esta conquista de derechos y, sobre todo, reivindicar que lo que ya hemos conseguido, que ha costado mucho y durante muchos años, eh, no se revierta. ¿no? Has dicho que hay preocupación por los discursos de los líderes nacionales, los anuncios de derogar esa ley trans, pero ¿y en el CHE? ¿Cómo eh, se va a celebrar el Día del Orgullo? ¿Os habéis reunido con el equipo de gobierno, con el Partido Popular y Vox, para programar las actividades que acaban de anunciarnos desde el equipo de gobierno? Sí, eh, nosotros mantuvimos una primera reunión ayer de contacto con la nueva sala de igualdad y bueno, es cierto que ellos van a colaborar con nosotros en, en el acto de esta tarde. Es una colaboración que nosotros empezamos a gestionar en el mes de mayo, antes de las elecciones, y que el nuevo equipo de gobierno es cierto que ha mantenido. Pero estamos un poco a la expectativa, ¿no? porque es verdad que estamos viendo que mientras el discurso a nivel nacional es absolutamente contrario al colectivo, ¿no? con ese anuncio de, de derogación, con esa pancarta del odio que comentábamos, eh, en él se nos dicen que la postura es completamente distinta, ¿no? que abogan pues, por seguir celebrando el orgullo, que en el pacto PP y Vox no se ha puesto ningún eh, problema ni condición a la hora de, de, de celebrar eh, el orgullo también a nivel institucional, con los actos que ellos van a hacer por la mañana. Entonces estamos un poco expectantes, sin perder de vista tampoco, que hay elecciones de nuevo el 23 de julio, Entonces, ese doble discurso de, por un lado, a nivel eh, nacional, ir en contra del colectivo y a nivel local tratar de eh, aparentar ¿no? que no hay ningún problema y que todo sigue igual, pues es contradictorio, nos choca y, bueno, pues estamos un poco a la espera, ¿no? También eh, creemos que estamos en un periodo en el que acaban de entrar las nuevas corporaciones. Como decía, hay elecciones el 23 de julio y todo lo que se diga o haga y que... ...analizarlo en ese contexto. ¿no? ¿Y qué os parece que la bandera arcoiris... ...onde desde la fachada principal del Ayuntamiento... ...aunque no desde el balcón central... ...y desde una rotonda... ...y no en el paseo de la estación... ...desde la rotonda de entrada a la ciudad... ...la que hay en la ciudad deportiva? Bueno, en cuanto a la fachada del Ayuntamiento... ...ellos nos explicaron ayer... ...que, están, eh, que van a trabajar en un protocolo... ...para adaptar la ley... ...a todos esos gestos que se hacen... a nivel eh, municipal con todos los colectivos, el colectivo LGTBI, el colectivo feminista, la bandera del pueblo gitano ¿no? y todos esos, esos gestos que se tienen con numerosos colectivos. Eh, en el marco de eso han decidido trasladar esos gestos, esas banderas gigantes a la rotunda del square. Eh, nosotros la preferimos en el paso de la estación, donde siempre ha estado, es el centro de la ciudad, tiene muchísima más visibilidad ahí que en la rotonda del Squad, que es un sitio pues, de entrada, salida o de paso, pero al final creo que el centro es un, un sitio mucho más significativo, ¿no? mucho más de paso, y donde tiene mucha más presencia. Y al final con estos gestos lo que se pretende o lo que se debe conseguir es precisamente eso, ¿no? darle visibilidad a colectivos pues, eh, que son una minoría oprimida en muchos casos y que necesitan esa visibilidad pues, para empezar a... Para seguir rompiendo estereotipos ¿no? y conseguir esa igualdad real que todos queremos. En el este colectivo sigue sufriendo los efectos del discurso del odio. Pues desgraciadamente sí, lo vemos todos los días. O sea, no son hechos aislados. Hace unos días se realizaba este vídeo en la agresión del metro de Barcelona a una persona trans, no por el simple hecho de, de serlo, ¿no? Vemos eh, las estadísticas que los delitos de odio han crecido casi un 100% en el último año. Es una barbaridad. Estamos hablando del doble de delitos denunciados en apenas un año. Y creemos que guarda una relación directa con ese aumento del discurso eh, del odio, que ya no solo llega desde algunos sectores sociales, sino que estamos empezando a ver también desde las instituciones, ¿no? que es lo más grave y lo que más nos preocupa. Y por último, ¿esta tarde habéis convocado una concentración? ¿Va a ser una manifestación? Pues va a ser concentración en el sentido de que va a ser todo en la Plaza de Bail. No hay ningún recorrido como sí que se suele hacer eh, cuando se celebra el Orgullo en septiembre. Eh, en este sabéis que el Orgullo como tal eh, se celebra en el mes de septiembre. Lo de hoy es una concentración por el 28 de junio, Día del Orgullo, que va a ser en la Plaza de Bail. Eh, quiero aprovechar que estamos con vosotros pues, para lanzar a, a todos los oyentes el mensaje de que es muy necesario que estén. Yo siempre lo digo y lo recalco, no hay que pertenecer al colectivo LGTBI para ir a la concentración del orgullo del LGTBI. Al final se trata de que todos defendamos eh, los derechos del colectivo, pero necesitamos a todos, ¿no? a gente del colectivo, a gente que no sea del colectivo, familias, niños, mayores… Y en ese sentido también hemos programado ya no solo eh, esa concentración y la lectura del manifiesto reivindicativo, sino también eh, una tarde para pasar pues eso con amigos familia. Sabéis que tenemos también una actuación de dos de las Queens después de esa lectura del manifiesto para ponerle un toque ácido y ameno a la tarde. Así que mm, permíteme que use estos minutos para invitar a todo el mundo también. No hay que, hay que Pues muchísimas gracias, Iván Jiménez. Gracias a vosotros. Un saludo. Hoy además les vamos a contar que han desalojado el edificio de salud infantil situado junto al puente de Canalejas en la ladera del río ante el riesgo de colapso de una galería subterránea. Unos 200 niños han sido reubicados en otras instalaciones. Y lo han escuchado, el Ayuntamiento colgará la bandera LGTBI en un balcón lateral y el equipo de Gobierno ha programado para este día diversos actos, como la lectura de un manifiesto, la suelta de globos o la entrega de premios para dar visibilidad a las reivindicaciones de los colectivos en el Día de la Celebración del Orgullo. El Hospital Vinalopó ha celebrado el Día del Paciente recibiendo al Gobierno local después de cuatro años. Ayer se entregaron los premios a los defensores de la salud y en esta edición han sido reconocidos el investigador Francis Mojica, título póstumo, el paciente Jorge Cantó y a la asociación APSA dedicada a ayudar a las personas con discapacidad. En la crónica deportiva. La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada ha comenzado. El lunes regresan los jugadores del Elche Club de Fútbol al estadio Martínez Valero. El club ha confirmado uno de los partidos amistosos para el mes de julio, frente al Tenerife. Además, el Eldense y el Alcorcón serán rivales del Elche en segunda división. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos con la noticia que de forma urgente se llevó a cabo ayer el desalojo del edificio de la Fundación Salud Infantil junto al puente de Canalejas en la ladera del río por el riesgo de derrumbe detectado en las aulas por donde pasa una antigua galería subterránea. Las lluvias de las últimas semanas provocaron la aparición de humedades en una de las aulas de infantil y tras las inspecciones de la empresa mixta Elt se comprobó corrimientos de tierra en el antiguo túnel que pasa por debajo de esas nuevas aulas de ...dejando prácticamente al descubierto... ...el suelo de las mismas... ...Javier Prieto, gerente de IWESDELCH. Cuando eh, los técnicos con el la cámara robot... ...han visionado la parte superior de esta galería... ...nos hemos encontrado que no tenía, que no tenía techo... ...y lo que estábamos viendo era el suelo de la, de, la, de la guardería... ...por lo tanto hemos comentado que era urgente... ...proceder a, a tomar medidas inmediatas". El arquitecto municipal Julio Sagasta señaló que las imágenes muestran solo peligro en el suelo de la guardería, pero que la estructura del resto de las edificaciones no peligra, no están afectadas. A la visita de inspección a los, a los edificios de Comercio de Comercio, 7 y 9, a, a los sótanos, es uno de ellos, es un unos traster, otro tiene un, un aparcamiento que no está en uso, no se han visto deficiencias de, de ni defectos que afectan a la estructura del edificio. Y ante el riesgo de colapso, el nuevo equipo de gobierno ha decidido cerrar estas instalaciones y realojar a los casi 125 alumnos de la escuela de verano y a los 121 de servicio de atención temprana al Colegio La Asunción y a la escuela municipal El Chiquets. Escuchamos al alcalde Pablo Ruz. Gracias a Dios la, la, la anomalía ¿no? ha sido detectada a tiempo y no tenemos que lamentar una auténtica tragedia que se había podido producir. Pero desde luego lo que quiero es agradecer la máxima celeridad y la colaboración sincera y estrecha de todo el personal municipal. Y la Fundación Salud Infantil está a la espera de la construcción de un nuevo centro de atención temprana en el barrio de Altavix. La Diputación ya ha consignado el dinero y ahora Pablo Ruz ha anunciado que intentará acelerar al máximo con el Gobierno de la Diputación Provincial los trámites para construir cuanto antes este nuevo centro. Partido Popular y Vox han tomado medidas para proteger el trasvase Tajo Segura. Ayer el equipo de gobierno se reunió con regantes y agricultores del Camp Delch en el Salón de Plenos para defender ese trasvase ante el nuevo recorte sufrido este mes de junio. Crearán una mesa local del agua en la que estarán representantes agrarios y grupos políticos. La primera decisión adoptada es la de presentar... ...una nueva demanda judicial ante el Tribunal Supremo... ...con criterios técnicos que pueda paralizar... ...la derogación del trasvase... ...esos incrementos de los caudales ecológicos... ...aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez... ...escuchamos al alcalde. Un recurso fundamentado en razones técnicas... ...un recurso hecho por técnicos... ...un recurso además que se plantea... ...en colaboración y en unión... ...con los planteamientos técnicos... ...que la Diputación ha empleado... ...para elevar este recurso... Porque la sintonía con la Diputación, a diferencia del anterior mandato, es absoluta y es total. Por esto, estos criterios técnicos son los que vamos a recoger en este nuevo recurso que, como bien saben ustedes, pretende paralizar esta infamia política que es la, el decreto de derogación de trasvasos de Consideran que los argumentos de los anteriores gobiernos socialistas local y autonómico fueron arbitrarios y sin fundamentos, por lo que han pedido paralizar ese recurso anterior para ampliar el plazo y poder presentar ese nuevo recurso con los datos técnicos aportados por la Diputación y el Gobierno de Murcia. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, lo explicaba así. Así lo que ha hecho la generalidad, que fue absolutamente inútil y... Y arbitrario. Y arbitrario porque no se basaba justamente en la especificación técnica. Y nosotros queremos eh, basarnos justamente en motivos sólidos, que son estos, y por eso estamos eh, tan confiados en que va a ser exitoso esta acción conjunta. Y ya lo hemos dicho, hoy el, se celebra el Día del Orgullo y el equipo de gobierno junto con la plataforma... ...de los colectivos LGTBI... ...han programado las actividades para hoy... ...nos cuenta esas actividades... ...nuestra compañera Iziar Martínez... ...muy buenos días... ...buen día se va a celebrar... ...el orgullo LGTBI... ...aunque con algunas modificaciones... ...con respecto a años anteriores... ...la bandera del colectivo se va a colgar... Este miércoles desde el ayuntamiento y también ondeará desde la rotonda de la ciudad deportiva. El nuevo bipartito formado por Pepe y Vox ha despejado dudas y sí colgará la bandera del GTBI, aunque desde el balcón lateral del consistorio. Y otra modificación es que la bandera de España del paseo de la estación. No se cambiará por la del arcoiris, como hacía el antiguo gobierno. El nuevo equipo de gobierno ha elegido la rotonda de la Ciudad Deportiva para ondear la bandera del Orgullo y únicamente lo hará mañana por un día y no toda la semana como anteriormente. Para este miércoles hay programados distintos actos por el Orgullo. A las 10 de la mañana se despliega una bandera desde el Ayuntamiento y se leerá un manifiesto y a las 11 tendrá lugar la suelta de globos para reivindicar los derechos del colectivo. La concejal de Acción Social, Mujer e Igualdad, Celia Lastra, ha insistido en que el nuevo Gobierno local gobierna para todos y que así el Ayuntamiento demuestra su compromiso en la defensa y apoyo sin fisuras de los derechos de las personas LGTBI. El miércoles, este miércoles, por la tarde, la plataforma DIMUF organizará una concentración en Plaza de Bais a las 7 y media en la que participará el Ayuntamiento y otras organizaciones locales. Gracias Iciar y tras los actos de la mañana del Día del Orgullo se llevará a cabo hoy miércoles a la 1 y media el primer pleno del nuevo gobierno para aprobar el reparto de las concejalías, sueldos y la contratación de asesores. En lo que se refiere a los sueldos, tres concejales del PP no tendrán dedicación exclusiva. Francisco Soler y Tito Costa mantienen sus negocios y lo intentarán compartir. ...con las áreas que gestionan... ...urbanismo, hacienda, juventud, aperturas y comercio... ...el concejal Juan de Dios Navarro... ...renuncia al sueldo municipal... ...porque repite como diputado provincial... ...mientras que seis de los doce concejales... ...del grupo socialista cobrarán... ...sueldos con dedicación exclusiva... ...al igual que la edil de compromiso... ...en cuanto al número de asesores... ...en el Pleno se aprobará la contratación de 24... ...24 cargos de confianza... ...y cuatro administrativos... ...entre los cuales estará el ex concejal de urbanismo... ...Vicente Granero... Y continuamos con más asuntos. Seguimos con más previsiones para este miércoles. A las 12 del mediodía, el Colegio de Abogados ha convocado una concentración ante los juzgados, como ocurrirá en el resto del país, para reclamar un pacto de Estado con el fin de acabar con las huelgas que están paralizando los tribunales en este país. El Colegio de Abogados de Elche, en un comunicado, ha calificado la situación de Insostenible denuncian que más de un millar de juicios se han suspendido en los últimos meses y la mayoría sin previo aviso, que no se están tramitando las notificaciones y que hay señalamientos fijados para 2027, de ahí que van a reclamar a los representantes políticos que de forma urgente acaben con los conflictos laborales, con las huelgas, para normalizar una situación que está perjudicando a miles de ciudadanos, profesionales y al propio Estado de Derecho. Y como ocurre cada verano, desde hace años el Che pierde, a partir del 1 de julio, una de sus dos ambulancias SAMU, hasta el 30 de septiembre, porque se va a Santa Pola, ya que triplica su población. La concejal de Sanidad ayer, Inma Mora, fue muy reivindicativa y dijo que van a luchar para que se mantengan esos dos SAMU en verano. Por eso van a reclamar a la Consejería de Sanidad, la actual y la que vendrá después de que Carlos Mazón ...se ha investido presidente de la Generalitat... ...van a reclamar que se quede en el CHEN. Por tanto, señores, estamos hablando de que la salud de las personas... ...no puede o no puede estar dependiendo de decisiones políticas... ...y nuestra labor como representantes de la administración local... ...es reivindicar, es luchar y es alzar la voz para que dejen de producirse este tipo de atropellos a nuestro municipio, a nuestra población, porque nuestra labor no es más que velar por la salud de todos los ciudadanos. Y seguimos hablando de salud porque ayer nos trasladamos al Hospital del Vinalopo, Para asistir a los Premios Defensores de la Salud, se entregaron este año al investigador Francis Mojica, quien con su técnica CRISPR ha revolucionado la genética y la biología, también a la Asociación APSA de Personas con Diferentes Capacidades y a título póstumo al paciente Jorge Cantó. Rafael Carrasco, el gerente del centro hospitalario, ha explicado que estos premios reconocen el trabajo de entidades y profesionales que se dedican a mejorar la salud de todos. Para reconocer a todas aquellas personas y instituciones que con su trabajo, con su día a día han estado aportando en, en la salud, ¿no? en el sentido más amplio de, de la palabra, a todo el departamento. Por tanto, pues bueno, poder estar aquí un año más, eh, celebrando además nuestro decimotercer tercer aniversario, pues es un motivo especial de, de orgullo. ...y en estos premios el gerente del Hospital Vinalopo... ...puso en, vola, en valor la presencia... ...de las autoridades políticas, del equipo de gobierno... ...porque en estos últimos cuatro años... ...han sido muy escasas o nulas... ...las visitas del alcalde y de los concejales de gobierno. Podemos hacer grandes cosas juntos... Yo creo que la salud es cosa de todos... ...y aportando ideas, trabajando... ...como decía, todos en la misma dirección... ...yo creo que nuestros ciudadanos se van a sentir eh, mejor... Eh, ...y al final lo que nos interesa a todos... ...que la salud sea realmente considerada como, como se merece... ...un bien fundamental, indispensable... ...y que debería estar al margen de cualquier consideración... ...de tipo más allá del sanitario ¿no?... ...ojalá consigamos, yo pelearé por eso siempre... ...soy médico y es mi, mi máxima aspiración". ...pues el alcalde Pablo Erruth recoge el guante... ...y explicó que la presencia de políticos... ...en el Hospital Vinalopó... ...es un acto de normalidad institucional. ...significa dar normalidad a lo que es normal... ...sois un hospital incardinado... ...en la realidad asistencial, sanitaria, social... ...e incluso cultural de este municipio... ...y de los municipios del entorno... ...era absolutamente injustificable que la máxima autoridad por voluntad democrática del pueblo del Che no estuviera con vosotros y no asistiera a este evento, y hoy saldamos lo que hemos considerado que es una deuda de reconocimiento, de gratitud y de institucionalidad necesaria con vosotros. Y la empresa PLD Space tendrá que esperar a que pasen los meses de julio y agosto para volver a intentar lanzar al espacio su primer cohete, el Miura-1. Debido a las altas temperaturas que se están alcanzando en la base militar del arenosillo, en Huelva, donde tienen su lanzadera espacial, impide que se pueda coordinar otro vuelo experimental, como los dos que fallaron. El primer intento se abortó por las rachas de viento y el segundo fue en el último instante, porque falló un anclaje, pero el hecho de haber conseguido terminar todo el proceso el pasado 17 de junio anima a los responsables de PLD Space a volver a intentarlo, pero tendrán que esperar a septiembre para encontrar ese día perfecto que garantice el éxito de esta importante misión, ya que se trata del vuelo del primer cohete privado de Europa. Y los vecinos de Arenales han mostrado su malestar por haberse derribado el viejo centro social de Arenales durante la campaña electoral y quedarse ahora sin los servicios públicos que albergaba. Y, y eran muchos, el médico, la oficina de turismo, la OMAC y el servicio postal. Es la denuncia que ha realizado el partido político Contigo que ha tildado de uso partidista ese derribo, ya que el anterior equipo de gobierno lo llevó a cabo sin previsión de inicio de las obras del nuevo edificio. Carlos San José, presidente de Contigo. Derribar el Centro Social de Arenales en pleno periodo electoral pues fue una acción totalmente oportunista, que con el tiempo se ha demostrado que no era eficiente, puesto que se ha dejado a los vecinos de Arenales durante todo el verano sin servicios y, en la actualidad, un solar inútil eh, durante el periodo estival, que no sabemos cuándo podrán comenzar las obras. Arenales no merece este trato que lleva sufriendo tanto tiempo. Y terminamos con un apunte para los conductores por el cierre previsto de una calle hoy. Desde hoy hasta el 10 de julio se cortará el tráfico un tramo de la calle Federico García Lorca por los trabajos de renovación de alcantarillado y agua potable. Es el tramo comprendido entre las calles Antonio Moyá, Albada, Albada Lejo hasta Almirca Barca y Manuel Alcaraz Mora hasta Sor Josefa Alcorta. ...informativos en Teleelch Radio Marca. Vamos con la información deportiva, nuestro compañero José Antonio González... ...nos cuenta que ya cada vez está más cerca la fecha de regreso... ...de todos los jugadores o de casi todos los jugadores... ...muchos ya han decidido marcharse, no jugar en segunda división... ...también hoy se realizará el sorteo de los rivales... ...para la segunda división del Elche Club de Fútbol... Damos paso ya a nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días, cuéntanos. Hola, muy buenos días. La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada ha comenzado en el Elche Club de Fútbol. La plantilla está citada para el próximo lunes en el Martínez Valero y salvo que el propietario y la dirección deportiva se muevan en estos cinco días, es muy probable que incluso lo haga sin ninguna cara nueva. Lo que sí ha confirmado el club es uno de los partidos amistosos que se llevará a cabo durante la pretemporada. El conjunto frangiverde se enfrentará al Tenerife el sábado 21 de julio a las nueve y media de la mañana en el estadio a puerta cerrada por cierto el Elche ya ha hecho oficial el traspaso de Omar Mascarell al Mallorca además este miércoles se llevará a cabo el sorteo del calendario y por lo tanto ya se desvelará el camino a recorrer de un Elche cuyo objetivo será el ascenso lo que sí conocemos ya son los dos rivales que faltaban para completar la categoría el Alcorcón y el Eldense este último regresa a segunda 59 Años después. Y hablando de calendarios, destacar que el Atico Club Balonmano Elche debutará en la Liga Guerrera Ciberdrola el fin de semana del 2 de septiembre en casa ante el Málaga. Será la reedición de la pasada final que cayó del lado andaluz. Recuerdo que todos los partidos como local del equipo ilicitano podrán seguirse en directo a través de Teleelche en la próxima temporada. Más información sobre el deporte ilicitano a partir de la 1 y 20 en Elche en Punta. Hasta luego.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 Malvandía continúa la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y las noches tropicales aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleels, la temperatura nocturna no ha bajado de los 23 grados. En el sur del Candael se han registrado mínimas en torno a los 19 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto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 Dátiles de leche. Saborea el oasis. Para hoy ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo. Viento en calma a primeras horas. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente este... ...que nos va a acompañar durante toda la tarde... ...con rachas de en torno a los 20-25 km por hora... ...hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer... ...máximas que en buena parte del territorio... ...van a rondar los 32-33 grados... ...en algunas pedanías de interior... ...alcanzaremos los 34 grados... ...mañana jueves ambiente más soleado... Eh, ...viento en calma por la mañana... ...flojo de sureste a partir de mediodía... ...comenzarán ya a bajar las temperaturas... Eh, ...máximas en torno a los eh, 31 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 22 grados Y entre viernes, sábado domingo, retrocede la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días. Tendremos un mayor aporte de nubosidad. Seguirá soplando el viento flojo, puntualmente moderado de componente este. Y esto hará que bajen las temperaturas máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 28 o 29 grados. No nos vamos a librar de las noches tropicales con temperaturas nocturnas que no bajarán de los 21 o 22 grados.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 ...conectamos con la sala de control de tráfico... Ahí está Jesús Iniesta a quien saludamos... ...muy buenos días... ...Hola, buenos días Rosmari... ...¿Cómo estás viendo el tráfico en los monitores Jesús? Bueno pues a esta hora de la mañana... ...en general no hay dificultades de circulación... ...algo más de tráfico en los puentes... ...y denso en los accesos a la rotonda de la Yub, ...desde la Circunvalación Sur... ...y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente... ...en cuanto a cortes de calle... Eh, ...ya está abierta el tráfico rodado... ...la calle Julio Sánchez Gómez... ...desde la calle Pedro Juan Perpiñán... ...la calle Conrado del Campo... ...cruce con Manuel Alcaraz Mora... ...continúa cortada por obras de canalización... ...la misma obra también afecta a la calle Picasso... ...por último recomendaros... ...la utilización de circunvalaciones... ...vías alternativas y mucha atención... ...a la señalización vial... ...y respetar especialmente los pasos de patones...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 723-766. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En portería, Juan de la Ferretería. Defensa, Maite de la tienda de ropa. Luis del Kiosco. Mediocampo. Carmen de la Pelu. Fernando de la Perfumería. Delantera, la Ya que te de la sus nombres y ellos el tuyo, estas rebajas juega en casa. Apoya al comercio de Elche. ¡Oh, wow, Todos salimos ganando. Ayuntamiento de Elche. En TeleElch Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo. Pues cuando pasan cinco minutos de las nueve y media, comenzamos esa tertulia de los miércoles con los periodistas Sacramento Alvear, a quien saludamos. Muy buenos días, Sacramento. Muy, buenos días. Y Antonio Zardoya, que sigue resistiéndose salir de su pedanía, la de Santana. Muy buenos días, Antonio. <risa> El Ferriol, buenos días. Ah, bueno, el Ferriol... Se limita con Santana. <ríe> bueno, yo sabía ahí. que estabas en el norte del municipio. Bueno, pues desde allí me vas a analizar eh, eh, lo, que, lo que está sucediendo. Lleva una semana el equipo de gobierno y hoy mismo, hoy tenemos muchas cosas. Hoy tenemos ese pleno extraordinario donde se va a aprobar el reparto de los sueldos, las dedicaciones exclusivas... Eh, los asesores, los administrativos que se van a contratar y el reparto de las competencias. ¿Qué os parece el organigrama del nuevo gobierno PP y Vox? Antonio, empezamos contigo. Pues a mí el organigrama me parece que es un gesto muy importante que el alcalde, Pablo Ruz, eh, Se quede como portavoz del grupo de gobierno y ceda la presidencia del pleno a otro concejal. Quiere decir que está muy guerrero, con mucha energía. Ya veremos si la energía le dura cuatro años, porque va a tener que emplearse a fondo en todos los plenos, en tanto en función de su papel de portavoz. En segundo lugar, eh, el nuevo organigrama del ayuntamiento, el alcalde ha sido extremadamente generoso con las dedicaciones exclusivas. Que va a cobrar el Partido Socialista, creo que son nueve, tienen doce concejales, cuando el PP ahora cobraba gaita y media. Eh, la operación es intentar ser muy generoso con el Partido Socialista, creo yo, para en caso de emergencia, en vez de apretar el botón y tener que eh, suplicarlo a Vox eh, que apruebe cuestiones que tienen que ir a pleno, que son tasas. Impuestos, presupuestos y el planeamiento general urbanístico, los planes parciales. Eh, si Vox se pone muy farruco, poder recurrir a poder pasar a una cuestión grande, gorda, con eh, el Partido Socialista. Eh, me ha sorprendido mucho este gesto de dar exclusivas casi a toda casi a todo el grupo socialista. Bueno, okay, más eh, no me acuerdo, pero un, eh, ha sido tan ingenioso con sí, eh, los asesores. Bueno, 24 asesores, yo creo que ya están rozando el, el máximo, y, y sobre todo si añadimos los cuatro administrativos, ya son 28 las contrataciones que se aprobarán. Has comentado nueve dedicaciones exclusivas, son siete a la oposición, seis al PSOE y uno a Compromís, de todas formas siguen siendo abultadas. Esto se bueno, van. ¿no? seis, perdón, seis sí. es una... Sum, es que nueve ya sería, un, comprar, no, 9 sería ya comprar las voluntades, ¿no? Comprar una oposición amable, dulce y bonita... Y no, y no dura. No comprar, pero por lo menos con, con seis se pueden avanzar y negociar muchas cosas. Eso es verdad. Esperemos, ¿Y, y espere, esperemos no. que no sea así, que con no sea una seis... cuestión de dinero, ¿eh? bueno. que sea una cuestión de principios políticos y con voluntades y con planteamientos serios de los políticos y con objetivos de cada uno y el otro, que no estemos comprando a los concejales para que estén de acuerdo con nosotros. Sí. Otra cosa que me parece fundamental en este tema es que tres de los concejales del equipo de gobierno rechazan ese sueldo, con lo cual, bueno, esos tres eh, sueldos... Bueno, pero pueden... uno, uno de ellos es porque se va a la Diputación y el sueldo es mayor. Bueno, eh, los Cuando rechazan, Dios los, Navarro. rechazan los delche. De no sé si todo el mundo que ha ido a la Diputación del Ayuntamiento de Elche ha rechazado el sueldo de aquí. ¿Seguro? ¿Sí? Te digo yo que sí. Bueno, vale. Sí, sí, sí, <risa> sí, el, el de la Diputación verdad, es, el, es el mayor. El de la Diputación es bastante mayor que el de un concejal de ayuntamiento. Es Bien, un, el, el, yo el, creo el, que es el, escandaloso. En principio, yo creo que, en fin, que eh, lo que Pablo ruth no está tratando de ...lograr es convencer a las voluntades... ...del Partido Socialista y de Compromís... ...para que le voten en sus cuestiones... ...que él tenga, que se enfrente a muerte con Vox... ...porque se lo va a comer Vox... ...entonces, eh, salvo eso... ...salvo ese momento... Eh, ...en fin, yo creo que ha habido una... ...ya lo hizo antes, durante, antes de las elecciones... ...en el momento creo del, del día electoral... Uh -huh. ...que avisó que dado que ellos... ...con dos dedicaciones exclusivas en la oposición... ...habían encontrado, aunque no era fácil... ...hacer su trabajo, habían decidido... ...si llegaban al gobierno poner seis, eh, dar seis dedicaciones exclusivas al equipo de la oposición con el fin de que, bueno, tenga más medios para poder funcionar, sacar adelante sus cosas, pelear, en uh -huh. fin, competir Acá. contra... Ah, la, sí, a los que eso lo dijo incluso antes de haber, eh, de, de, de haber salido alcalde, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a mí me parece que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir... Lo que decía la ministra socialista, el dinero no es de nadie, o sea que vamos a, dar, vamos a contratar gente aquí para nuestras bueno, cosas. Bueno, ellos, ellos dicen, eh, en cuanto a los sueldos de dedicación exclusiva, mmm, dicen que eh, no van a subírselos. No va, como ocurrió hace cuatro años, que el anterior equipo de gobierno no ha habido una aprobación de subida salarial, al margen de la del IPC, que lo único que van a hacer es actualizar... Los sueldos según el IPC de cada año. Bueno, yo lo que quiero resaltar es que parece que, eh, o sea, existe un planteamiento técnico de, de trabajo en lo que el alcalde ha hecho, dándole seis dedicaciones exclusivas a un partido y una uh -huh. al otro partido. Sí. Hay un planteamiento de necesidades de organización interna de la oposición. Uh -huh. Y en eso me parece, me parece bien, vamos, o sea, no, no le veo mayor, mayor limitación. Otra cosa es los 24 asesores. Bueno, pues sí, si hay que. No sé si los necesitamos, como los científicos Hombre, que tiene si el presidente hay, del si gobierno. Hay dos no... concejales que no van a tomar dedicación exclusiva, como es Francisco Soler, vicealcalde, que no va a tomar la dedicación exclusiva y que tiene las competencias de urbanismo y hacienda, que son importantísimas, y otro, que es Tito Costa, que tiene comercio, aperturas y juventud, pues supongo que necesitarán asesores. Sí, ya, pero no 24. ¿No? Eh, Antonio, no, son, son 24 en global para salir sí, también para, también los, para los... De la oposición, sí, pero la oposición para el PSOE y para eh, compromiso, mm. eh. Eh, incluye, pero la de, las pero de, salida, de salida, de salida, de ¿eh? salida. Eh, estamos hablando 24 ya de salida. Eh, todavía tienen tiempo a lo largo del año de contratar a más personal de confianza. Ya. Creo que el tope está en 27 o 30. Habría que ver la ley ya. A mí, lo de los asesores, yo creo que cuando, siempre y cuando mmm, se contrate a gente mmm, cualificada, que sepa de las cosas, eh, Vicente Granero va a ser asesor en sí. urbanismo. Uh -huh. Manolo Latour es concejal, va a ser asesor en lo suyo. De, momento, que... de momento no está incluido en, en el paquete de Pero asesores de hoy, y que se aprobará, estará, Manuel. Estará ya veremos. La próxima, en la próxima. <risa> si para cosas de medio ambiente O para patrimonio Que lo va a llevar el, al el alcalde Pablo Ruz Él contrata como asesor suyo A un doctor En patrimonio, en historia Tal, tal mmm, No me parece mal Lo que me parece mal Es que los asesores Sean un refugio De la mediocridad Y una forma de pagar favores ...a gente próxima... ...que se ha dejado la piel en campaña... ...que tal, ah, que no sé qué... ...pero que a lo mejor no se va a hacer la O con un canuto... ...eso es lo que me preocupa. ¿Y eso es lo que hemos estado viendo... ...en los últimos años, en los últimos gobiernos... ...que se han sucedido? Eh, yo conozco... ...y no voy a decir nombres obviamente... ...de gente... Eh, ...en ayuntamientos... ...también en de Alicante... Eh, ...conozco... ...casos que rozarían el juzgado de Guardia. Ya. Yeah. Exacto. Eh, no ser más vehemente ni <risa> <y> más despistito. Ya. <risa> yeah. eh, eh, eh, sacramento. No, yo creo que de todo, de todo hay en la viña del Señor, pero en cualquier caso sí que me parece un planteamiento más lógico... lo que se, ...los nombres que están saliendo, porque efectivamente son vieja guardia del Partido Popular que en, su, en muchos de sus casos ya uh -huh. han sido concejales, conocedores eh, de sus de los temas que van a que van a, a tratar y que bueno en principio no necesitan de, de ese trabajo para sobrevivir tienen uh -huh. sus trabajos tienen sus profesiones pueden seguir adelante no yo creo que coincido con Antonio en que lo necesario es que sepan de qué va cada tema para claro. los que han sido nombrados no y por tanto puedan ser una ayuda real Para, ...para el desarrollo de, los, de las concejalías y del Ayuntamiento mm. en general. Pasamos a otro tema porque tenemos poco tiempo... ...hoy es el Día del Orgullo y hemos visto cómo el equipo de gobierno... ...PP y Vox pues eh, se han comprometido con eh, las reivindicaciones del colectivo LGTBI y e incluso con una amplia programación de actividades, desplegarán las banderas arcoíris, no solo desde la fachada principal del ayuntamiento, sino también las llevarán a una rotonda de entrada a la ciudad. También habrá suelta de globos, lectura de manifiesto, eh, esta mañana, en unos minutos, habrá entrega de premios y esta tarde pues participarán en la concentración que eh, la asociación de IMUF ha ha convocado ante el ayuntamiento y en la plaza de Báez. ¿Qué os parece la respuesta dada eh, por el equipo de gobierno de PP y Vox aquí en Elche? De forma distinta al discurso que estamos viendo en algunos líderes nacionales, sobre todo de Vox, donde pues, el colectivo, sobre todo trans, eh, ya se está quejando de que se va a derogar su ley. Antonio. Eh, bueno, yo tengo la duda de si algún concejal de vos va a asistir hoy, esta tarde a las siete y media, al acto de la plaza de Baix. Y tengo una duda razonable si ha, ha tomado eh, postura activa en la decisión del Partido Popular y de la concejala Celia Lastra, que ha hecho unas declaraciones, eh, una defensa, sin fisuras de los grupos sociales de personas LGTBI, tengo dudas, pero no, tengo, no estoy en la mente de Aurora Rodil, de que vos acepte eso, o es que haya tragado para no tenerla ya al principio de, de mandato. Me parece que es una decisión muy valiente por parte de Pablo Ruz y de Celia Lastra. Eh, me parece que es un, evidentemente, es un gesto. Eh, ...como lo está viendo en todas las ciudades, etcétera, es un gesto de una llamada a atención en contra de cualquier retroceso con respecto a los derechos de las minorías sexuales y de las minorías sentimentales. Por lo tanto, me parece muy bien, me parece estupendo. Me queda la duda, esta tarde saldremos de duda, Ross, eh, de eh, si, eso, si ahí va a asistir... Eh, cualquiera de los tres concejales que disponen en su momento bo. ¿Y no tienes ninguna duda sobre la lectura del manifiesto o la suelta de globos que está prevista para esta mañana, para, en cuestión de minutos? No, no, tengo la, la, la las dudas globales. Es global, ¿no? ¿no? ¿no? De pero todas lo las actas. Pues lo gordo eh, se van soy, a. Hoy en el acto que va a haber a las 7 de la tarde. Sí, 7 y media de, de la tarde media. en la plaza de Weiss. Sería bueno, lo gordo porque están acto, todos. pero sé que hay más cosas Sí. Hoy, eh, sí. ...pues las la cámaras de tele... ...como el, el tema central de la jornada uh -huh. de hoy... ...pues nuestras cámaras estarán ahí... ...para ver eh, qué imagen es la que cogemos... ...en el Día Internacional del Orgullo... Eh, ...Sagramento, ¿qué opinas del gesto... ...del compromiso de este equipo de gobierno?... ...el Partido Popular realmente mmm, va a tener... ...cuatro años sin imposiciones de Vox... ...va a ser dócil, eh, los tres concejales de Vox... ...van a, hacer, van a ser dóciles... Pues yo no lo sé. Eh, lo que parece ser es que el equipo de gobierno ha decidido que sí que va a apoyar esta actividad en el día de hoy. El equipo de gobierno, como sabes, está compuesto por dos partidos y parece ser que al principio no va a haber ningún, ningún problema. Uh -huh. Y podemos poner en duda todas las voluntades de todos los partidos o todas las personas integrantes del equipo de gobierno. Que alguno habrá que no esté muy de acuerdo con, con la cuestión esta, incluso en el PP incluso a lo mejor en el Partido Socialista. Pero bueno... Eh, ¿Va a faltar algún concejal? Pues yo no lo sé, pero en cualquier caso, si falta el concejal, no tiene derecho el concejal a faltar y decir no me parece bien esto. Me parece una situación absolutamente normal, ¿no? Como es normal lo que se va a hacer. Eh, yo, por cuestiones profesionales, los cuatro últimos años antes de la pandemia he pasado este día en Madrid. Y por tanto he visto todo el desfile del orgullo gay y tal, uh -huh. y reconozco que es una fuente de ingresos para el municipio, para algunos municipios, que es brutal, o sea, es que además es increíble, uh -huh. es que la castellana estaba a tope, eh, no, no cabía un alma en la castellana, ¿no? Uh -huh. Por tanto, bueno, unos lo tienen por un motivo, otros lo tienen por otro motivo. Es decir, cada uno pues, tiene, su, tiene su aquel, ¿no? Me parece que estar eh, continuamente uh -huh. defendiendo los derechos de grupos sociales, sin ir al juzgado de guardia, porque se vulneran uh -huh. sus derechos eh, constitucionales, me parece lamentable. Pues vamos con otro tema también, porque es que, fíjate, lleva semana y casi media este equipo de gobierno, y es que se suceden los temas. Eh, ya en la pasada semana, en rueda de prensa, Pablo Ruz anunció El, el, su proyecto de nuevo mercado ¿qué te parece Antonio la solución que le da al mercado provisional que lo va a, a derribar? Me parece, me parece que ha hecho un reculamiento parcial porque había se habían presentado tres empresas para estaba ya en fase casi de licitación la reforma del mercado central en la plaza de las flores y él va, ha dado por ha validado, ha dado por buenos eh, no sé si ya en la recta final, uh -huh. con sí. lo cual va a haber mercado gastronómico. Yo ya he expresado mil veces que tengo muchas dudas con el mercado gastronómico. Otra cosa es que el futuro mercado central rehabilitado tenga bares como los tiene el mercado central de Alicante y tapas con encanto eh, es una cosa muy distinta. Y ya al recular en este concurso igual igual no le quedaba otra. Creo que está ya en fase de licitación. Al recular en este concurso y admitir los usos de mercado gastronómico, él se nota para un mercado gastronómico. Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, tal vez viernes, tal vez sábado. Eh, ya, bueno, le han entrado dudas a Pablo Ruz. Y luego yo tengo dudas de rescatar el parking de la pescadería, la antigua pescadería, que lo tapó Diego Maciá... porque aquello estaba había problemas de infraestructuras es volver a poner patas arriba la plaza las flores todo pues ese lateral eh, uh -huh. donde ahora está eh, bueno no voy a citar bueno sí el Carminot, el bar de Ángel etcétera eh, poner las patas arriba Pues no sé, soy duda, como dicen. Bueno, los, soy duda. Eh, lo, lo ha es pensado. Un es un reculamiento parcial. Lo ha pensado, Entonces, ¿eh? Lo ha pensado lo de los eh, las actividades que se vean afectadas en la Plaza de las Flores tras las obras del parking. Ha dicho que van a co a realizar convenios con esos hosteleros para trasladarlos al mercado ya rehabilitado y que no cierren. Y ...que continúen o su actividad a, a, dentro al, del, mercado. Después, después del mercado. Claro, claro, claro, claro, en una segunda y fase... ...el parking otra, se lo lleva cuestión, a una segunda fase. A mí otra cuestión que me preocupa es que se elimine... ...y eso es un compromiso del alcalde, de Pablo Ruth... ...que se elimine la instalación provisional... ...en plena ladera de la Rambla, sí. en plena zona verde... ...a pesar de que se reclasificó urbanísticamente... ...a cambio también de unas... Eh, unas permutas unos cambios uh -huh. eh, declarando zonas verdes una zona de huerto en, sí, la en la el escorchador, etc. Uh -huh. eh, lo que me preocupa es si va a cumplir su palabra de que se eliminen las instalaciones provisionales. Eso es lo que ha dicho pero ¿Va a permitir instalar cafeterías en el paseo de la avenida de la Comunidad Valenciana, de la ladera del río? Pequeñas cafeterías. Bueno, Mercedes no. Alonso ya puso una encima de la Fundación Salud Infantil, que ahora se tienen que ir, por cierto. Hmm. Si pone cafeterías discretas y muy adaptadas eh, en la estética a lo que es la Rambla, mmm, es una idea discutible. Se, se puede ver, ¿por qué no? ...no tiene por qué ser de solo una uh -huh. zona muerta. Uh -huh. Sacramento, ¿te gusta la solución dada por el alcalde... ...al mercado eh, central y provisional? Yo, yo creo que va a ser una cuestión de esperar a ver... Eh, la, ...cómo se firman eh, los acuerdos para que eso salga adelante... ...entre los distintos implicados, ¿no? Porque va a ser, va a ser difícil poner de acuerdo a todo el mundo... ...incluso prometiendo que luego va a haber un aparcamiento... ...en una zona determinada que, bueno, como sabes... ...la pescadería al final se rellenó de tierra... ...porque aquello uh -huh. no iba ni para adelante. Sí, los práctica, socialistas ¿no? dicen que ese aparcamiento va a ser inviable. Mira, bueno, en su día no, no, no sirvió, o sea, en su día uh -huh. hubo, un, hubo un montón de problemas. ¿no? Entonces, no sé, hay que poner eh, eh, a favor a muchas voluntades... ...y lo veo complicado. Eh, de todas formas... Eh, por la experiencia que tienen los comerciantes en el mercado provisional, uh -huh. dicen que están encantados, o sea, están vendiendo más que nunca. Sí. Con lo cual habría que ver si esta vuelta a los lugares antiguos iba a ser mejor bueno, o peor. El PP dice que sí quieren los placeros volver al viejo mercado y el PSOE dice que a ellos les dijeron que no. ...que querían quedarse en la ladera del río. Por eso Veremos. las voluntades son eh, lo fundamental aquí... ...porque si no vamos a empezar en otra guerra de guerrillas... ...ahora ya no a dos sino a tres, a cuatro o a cinco frentes. ¿no? Veremos. Y tenemos que terminar con otro asunto... Eh, ...para que veáis la respuesta que tiene este equipo de gobierno. Ayer mismo se reunió en el Ayuntamiento... ...con los agricultores y regantes... ...y anunció en el salón de plenos y anunció después... ...cuando nos convocó a los medios de comunicación... ...que va a crear una mesa local del agua para defender el trasvase. Ese tajo segura, porque este mes han vuelto otra vez a recibir un hachazo de recorte de los 20 hectómetros propuestos por la Comisión de Explotación. Pues la ministra ha dicho que 15, o sea, sigue recortando lo que ya de por sí está recortado. Y luego también anunció Pablo Ruz, junto con Aurora Rodil y el diputado, el que va a ser diputado provincial, Juan de Dios Navarro. ...que van a cambiar el recurso... ...el recurso que presentó el anterior equipo de gobierno... Es, ...era igual que el de, que presentó Chimopuch, sí, ...y dicen que era, que era inútil... Que, los, ...que no había criterios técnicos... Eh, ...que eran argumentos arbitrarios los que ponían... ...entonces quieren paralizar ese recurso... ...para poder aportar pues toda la documentación... ...la misma que han aportado el gobierno de Murcia... ...y el gobierno provincial... Eh, vosotros eh, Yo ahí veo una cuestión política, eh, porque me entretuve en su día en leer eh, en ojear los dos recursos, el de la Generalitat, PSOE, Compromís, Podemos, y el de la Diputación, PP, Carlos Mazón, y el de Murcia, eh, López Miras, había matices salvables, era una cuestión política. Lo que le toca a Pablo Ruz, evidentemente, es sumarse ahora al recurso eh, de la Diputación, que va a estar en manos del PP, posiblemente presidida por el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, y adherirse al recurso que presentó López Miras, amigo personal de Mazón, el presidente de la región de Murcia. Quiero decir que es una cuestión de estrategia política, eh, evidentemente... Es, creo que es más explícito el recurso que presentó la Diputación eh, que el que presentó la Generalitat. Pero por encima de eso, de que sea más o menos explícito, es una cuestión, es un frente del de, eh, Gobierno valenciano, que va a estar en manos del Partido Popular, el Gobierno murciano, que va a seguir estando en manos del Partido Popular, y el Ayuntamiento de Elche gobernado por el Partido Popular y vos Yo, yo creo que aquí lo que hay que ver también es una diferencia clave y es eh, la diferencia entre lo que hizo el anterior equipo de gobierno municipal y lo que está empezando a hacer este desde el primer día y es eh, dar un golpe encima de la mesa, es decir, señores, esto hay que cambiarlo, hay que plantearlo de otra forma y vamos a ir adelante y aquí está el ayuntamiento el primero para hacerlo, que fue algo que criticamos muchas veces, que no se hacía en el ayuntamiento, en el equipo anterior, pues por eso, por cuestiones políticas, porque a ver qué me dice mi compañero de la Generalitat, el compañero de no sé dónde, el compañero de no sé qué. Eso es algo, es un valor ya de entrada, es decir, no, no, el ayuntamiento de Elche defiende a sus eh, agricultores, defiende a, a su gente y se va a personar per, eh, en, en esta cuestión para llevarlo hacia adelante, y además cambiando la estrategia que puede ser lo fundamental, porque las cifras aquí son importantísimas. ¿no? Igual que hemos estado toda la vida, yo he ido uh -huh. un par de veces a la OMAC, a pasar calor ahí, a pleno sol, de pie, esperando que me llamaran, uh -huh. y, en, y en, nada, en un día se ha arreglado. Y, y <risas> nos quedan ya, en, nada, segundos. Eh, y quería terminar también con la denuncia que realizó ayer Carlos San José, el presidente de Contigo. El derribo del Centro Social de Arenales se sí ha realizado de forma partidista... ...como denuncia este partido político... ...porque se derribó en campaña electoral... ...y sin previsión de inicio de las obras... ...del nuevo centro sociocultural... ...y fíjate, les han dejado a los vecinos de Arenales... ...sin los servicios de correos, turismo, OMAC y médicos... ...Antonio, y con eso terminamos. A mí me huele un poco a chapuza... ...hace poco pasé a, me gusta pasear por el boulevard de Arenales... ...y ahí se ha quedado el hueco... Eso hay que arreglarlo por vía de urgencia, ya, vamos, eh, eh, me parece bastante impresentable. Eh, espero que Pablo Ruz, en vez de lamentarnos de que el equipo de gobierno anterior lo quitó y no puso nada, restituyanse los edificios que iban previstos ahí, que era un edificio eh, multifuncional. ...yo tampoco creo que sea una cuestión política... ...el derribar eso y dejarlo dejar el solar, ¿no?... Eh, ...imagino eso, que el, el, el alcalde ahora... ...correrá en arreglar esa parte... ...de una pedanía... Que sobre, el, ...sobre lo que él ha hecho tanto hincapié... ...en la, mm. de la defensa de las pedanías... ¿no? ...pues, eh, Antonio Sacramento... ...nos ponemos el punto final... ...y hacemos un guiño a alguien que nos ha dejado... Eh, ...todos lloran hoy... ...la muerte de Carmen Sevilla, la novia de España... ...con ella nos despedimos... ...gracias Sacramento, gracias Antonio... ...a vosotros, hasta luego... ...gracias Ros, un saludo... ...y a los guapos de Triana... ...a guanderos de Coronilla... ...pero no es verdad la historia... ...que de mí escribió un francés... ...al que haría en Pepito Joria ...si volviese aquí otra vez... ...iba a servirme de toma feo... Si traspasar a oh. lo